También la Asamblea de Rectores se reúne y pueda concretar un acuerdo final que permita el funcionamiento de la universidad. Los integrantes de la ANR harán un seguimiento del mandato dispuesto por el Tribunal Constitucional, sin embargo las labores académicas se prolongarían hasta fines de abril. Nos hemos considerado un consejo universitario que las matrículas continúan a partir de hoy y el día 7 estarían revisando sus actividades académicas simplemente lo que hay que hacer es un cálculo. Estamos dando inicio al segundo semestre y son 17 semanas. En la universidad tenemos alrededor de 25.000 estudiantes que van. Bueno, hay un mandato del Tribunal Constitucional donde establece que eso debe cumplirse y significa ya proseguir pues, un procedimiento que no pasa más de 15 a 20 días. El Consejo Universitario determinará si los docentes saldrán de vacaciones. La autoridad universitaria dijo que la principal preocupación es que se concluya el semestre de 2009 y el plazo es de 17 semanas.